54 minutos han pasado de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y lamentablemente hoy otra vez el Sarmiento. Tenemos que lamentar heridos y víctimas fatales porque chocaron dos formaciones en la estación de Castelar. Esto fue muy temprano a la mañana, eh, empezó a las 7 y 4 minutos. Cuando la formación 3725, chapa 19, estaba detenida entre las estaciones de Morón y Castelar en sentido ascendente, o sea, hacia Moreno, hacia provincia. Eh, estaba detenido porque estaba respetando una señal, que es la 189, de acuerdo con la condición reglamentaria del ferrocarril, aguardando la salida de un tren de servicio. Tres minutos después, o sea, 7 y 7 eh, de la mañana y habiendo recibido ya la orden, la formación 3725, habiendo recibido la señal para poder proseguir, es eh, embestida en la parte trasera por el tren 3727 Chapa 1. Automáticamente, bueno, eh, empezaron a llegar los, los, las ambulancias porque ya se podía vislumbrar La, la cantidad de heridos que había, en un principio se habló de 315 heridos, lamentablemente tres de esas personas fallecidas, dos hombres y una mujer, hasta ahora, hasta últimas horas de, del día de ayer todavía... Había una cuestión de que no se había dado la identidad de estas personas. Los heridos enseguida son trasladados a los centros de salud, los principales centros de salud cercanos, entre ellos el Hospital Posadas, el Parucién, el Hospital de Aedo, el Hospital de Ituzangó, el Hospital de Moreno, entre otros. Al final del día, hace un ratito nomás, 283 personas, 283 de esas personas heridas, habían sido dadas de alta. Solo quedaban 34 en terapia intensiva, 5 de ellas... Eh, Perdón, 34 internadas, 5 de ellas bastante complicadas en terapia intensiva. Eh, recordemos que bueno alrededor de toda la mañana en los que hemos visto la cobertura viamos como en el lugar llegaba el SAME local mmm, policía bonaerense ambulancias también el gobierno nacional y la cooperación de distintos ministerios de, del estado por ejemplo el gobierno nacional pone a disposición móviles de la dirección nacional de Emergencia sanitaria con unidades de terapia intensiva especiales para trasladar justamente a los heridos y también contener a la gente que estaba en algunos bueno en estado de shock en el lugar También el municipio de Morón, que puso en ese momento dos centros de información con el fin justamente de orientar a las personas para saber dónde habían sido derivadas sus, sus familiares ¿no? y autoridades de, del gobierno que se hacían presentes. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, también el secretario de Seguridad, Sergio Berni y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que se acercó hasta el hospital de Aedo a visitar A, a las víctimas eh, a, Digamos a, a las personas heridas eh, También se dispusieron 150 colectivos Recordemos que el servicio Se interrumpe en ese momento Por decisión justamente de, de la policía Para realizar las pericias necesarias Estuvo interrumpido hasta Bueno, ahora A la una de la mañana eh, Se reanudará el servicio En todo el día de ayer Se pusieron 150 colectivos Gratuitos Que trasladaban justamente A los pasajeros Hacían el mismo recorrido eh, 11 Moreno, al costado de, la ruta del, de, de las vías del Sarmiento, justamente para poder facilitarle a las personas el regreso a sus hogares. Eh, la investigación ahora, la causa, para determinar qué es lo que pasó, ya que hay mmm, versiones encontradas entre, entre bueno, el sindicato, la empresa concesionaria, la empresa que tiene justamente los trenes y mismo también el gobierno nacional. La investigación está a cargo del juzgado número 2 de Morón, el titular, el juez es Jorge Rodríguez y el fiscal es Sebastián Basso. Actualmente hay cuatro detenidos, los dos maquinistas y los dos acompañantes, aunque las versiones de que llegaban al final del, del día de ayer era que se hablaba de que los acompañantes quizás podían quedar en libertad. De todas maneras, el fiscal Sebastián Basso pidió justamente material fílmico para realizar el resto de las pericias y continuar con la investigación y el registro de los celulares de las cuatro personas que estaban detenidas e incomunicadas, por lo menos lo que se sabía hasta ayer a la noche en la dependencia justamente en el juzgado número 2 de Morón. Ahora bueno, hay que determinar qué es lo que pasó como decíamos eh, hace un ratito eh, hay bastantes dudas, por un lado decían que el ferrocarril eh, no estaba en condiciones de parte de ciertos actores del sindicalismo, que esto se había avisado a la empresa y eh, hay otras versiones que indican lo contrario. Sí, hubo varios cruces al respecto del día de la fecha, hubo varios.. Eh figuras que salieron a referirse por parte del gobierno nacional la voz más importante fue la de Cristina Fernández de Kirchner que se refirió brevemente al tema en un acto que hizo a la tarde también habló el ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo Eh, y también, bueno, eh, por el lado del sindicalismo, el pollo sobrero. Bueno, una serie de, de fragmentos de, de los distintos testimonios que se dieron durante el día de hoy eh, a partir del de choque de dos trenes en Castelar. Vamos a escucharlo y volvemos para redondear un poco este tema. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela porque estamos frente a un hecho muy grave, Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Y, y eso es lo que nosotros queremos explicar, que había tres señales. Eh, las tres señales estaban a peligro. El Motorman es una persona con mucha experiencia, uno de los más viejos que tenemos acá adentro. Eh, no es un tipo que pueda cometer errores humanos. La formación Chapauna que colosionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. Esta formación había sido totalmente reparada, de un total de 11 que reparamos integralmente cuando asumimos la responsabilidad de conducir esta área y anunciábamos la decisión de la Presidenta no solo de reparar estas formaciones, que yo señalé en varias oportunidades, son del año 62, sino que también, como ustedes saben, hemos adquirido el material rodante nuevo para el ferrocarril Sarmiento que está en proceso de fabricación. Una formación que estuvo seis meses parada, que salió el lunes. Nosotros eh, nos habíamos negado a sacarla de esta formación porque es una formación que históricamente tuvo eh, problemas de frenos, el prototipo número uno. Nuestros informes han demostrado a lo largo de estos años Que hay una situación, un colapso ferroviario este que no solamente se expresa en una auditoría o en a las auditorías vinculadas al Sarmiento, sino en general. Eh, es revivir la angustia, es revivir la indignación, es revivir el dolor, es revivir una tragedia, es revivir las condiciones que generaron la tragedia del 22 de febrero y que se repiten en esta. No puedo dejar de mencionar en primer término a mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor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 inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como estas, la verdad que nos duelen a todos. Bueno, escuchábamos ahí primero una especie de debate de ida y vuelta entre el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, eh, y el Pollo Sobrero, después lo que se escuchaba era al titular de, de la IGN, eh, ¿No? del auditor general de La Nación, eh, Leandro Espuy, y también al padre de Lucas Mengini, una de las víctimas del accidente, de la tragedia de Once. Eh, Paolo Mengini. Paolo Menguini, exactamente. Y el cierre con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Políticamente, en realidad políticamente no, no, no habría que hablar políticamente, pero sí, digamos, cuál fue la reacción del gobierno ante esto. El encargado de llevar la voz cantante fue Randazo, el ministro, el titular del área. Recordemos que después de lo de 11, el Ministerio de Interior incorporó a la Secretaría de Transporte y, y subió, digamos, a rango de Ministerio, ahora es Ministerio de Interior y Transporte. Randazo desde un primer momento el discurso que bajó fue de esperar las pericias, de esperar las pruebas de no apresurarse en las conclusiones, pero aclarando desde un primer momento que no había, que, que la formación que había estado parada seis meses, como denunció Sobrero, estuvo parada seis meses porque se estuvo trabajando seis meses en ella, en, en la reparación eh, los, los frenos según dijo son nuevos y mostró Eh, facturas y comprobantes, digamos, de los trabajos que se hicieron Una de las críticas que recibió, él, él, él dio, charló tres veces con la prensa, una a la mañana uh -huh. en Casa de Gobierno, una a la tarde temprano en el hospital de Aedo y una de nuevo a la tardecita, tarde, a la nochecita en Casa de Gobierno, en Casa Rosada. Y él lo que sostenía era justamente que los, tren, los trenes habían sido reparados a nuevo, con lo cual hay que esperar a ver cuál es la... La, la falla O dónde estuvo la falla Que generó el, el choque eh, En este sentido Mostró una serie de datos Que tienen que ver con la velocidad del tren Con el hecho de que se detuvo en otras estaciones sí. Como para dar a entender Que no había problemas con la máquina Pero estará por verse Además lo que se anunció es que en paralelo a las pesquisas que hace la policía El fiscal y el juez También la Comisión Nacional Reguladora de Transportes, uh -huh. la CNRT, Va a actuar con colaboración de ingenieros De la UBA de, de, Y de otras universidades La Universidad de San Martín, por ejemplo Y la Universidad Técnica Nacional eh, Que van a poner personal para auditar Y ver bien eh, Qué fue exactamente lo que sucedió el, La insistencia Por parte del gobierno En este caso fue de tratar de demostrar que se han estado haciendo trabajos desde febrero del año pasado hasta ahora eh, y que este, este suceso está digamos no, no se lo puede responsabilizar a la misma cadena que es el, de la que se responsabiliza sí, sí, sí. por lo de ONCE. Sí. ¿Eso estará por verse todavía? Lo cierto es que algunas de las empresas que manejan los talleres que repararon estos trenes están... ...a nombre de Los Cirilianos, por ejemplo. Sí, la unidad de gestión y organización... ...del Mitre Sarmiento, entre Exactamente, otras. de lo cual va a hablar en un rato... ...nuestro columnista de Economía, Nicolás Furfaro. Pero Randazzo lo que explicó al respecto era que bueno que la capacidad de, de, de hacer esos trabajos no la tienen muchos talleres en, uh -huh. en, en el país que la gente que trabaja en esos talleres es gente con mucha experiencia con lo cual por eso se les confió eh, esa tarea y que no tiene nada que ver con una continuidad en las tareas que estaban cumpliendo los sirvianos hasta eh, la tragedia bien si sí, es una falla de la máquina o una falla humana también se hizo un, una alcolemia dio negativo en los dos maquinistas claro, la alcoholemia es, un, es algo que hace se hace forma es habitual, habitual sí. más de una vez por día incluso. Y Randazzo, bueno, está viendo justamente, como dijiste, pidiendo cautela antes de, de conocer los datos de la investigación dijo que se niega a pensar que el choque haya sido intencional por algunas versiones que habían salido dando vueltas por ahí. Dijo, bueno, vamos a, a mantener la calma hasta que se conozcan los datos de la investigación, los datos concretos, que el fiscal y las demás organizaciones que se están ocupando puedan determinar qué, qué es lo que pasó Exactamente.